Bien, muy bien, buenos días a ustedes. Bueno, han trascendido un logro para el sector de jubilados y jubiladas de la docencia universitaria. ¿Por qué no nos contás,、eh, así profundizamos en el tema? Bueno, logramos que se adelante el cobro del incremento, salario, del incremento de las jubilaciones, que está originalmente pautado para marzo del 2022, que se adelante a diciembre.、Eh, para que se entienda la importancia, De esto, los docentes universitarios que están bajo el régimen de la ley 26.508, que es la ley de jubilaciones universitarias, tienen un incrementos en las jubilaciones cada seis meses, cuando el régimen general tiene cada tres meses, el régimen de los investigadores tiene cada tres meses. Bueno, en el contexto inflacionario actual, que han cobrado el último incremento en septiembre, de volver recién a cobrar un incremento en marzo del año que viene con la inflación mensual, implica una licuación importante de ese incremento. Así que solicitamos que a cuenta del incremento de marzo se adelantara a diciembre, a la mitad del periodo, para equiparar con el, rest el resto de los regímenes que están cobrando incrementos cada tres meses. Esta fue una solicitud que hicimos a la Secretaría de Políticas Universitarias y la semana pasada al Ministro de Trabajo que nos recibió. junto con el viceministro y los funcionarios del área respectiva, donde hicimos esta, esta, esta solicitud. digamos.、Uh -huh. eh, eh, en el caso del nivel primario y secundario,、eh, que también hicieron la misma solicitud, esto se había acordado. Entonces ya también era una situación de, de equiparación, digamos, con lo que los otros sectores estaban teniendo. Ayer nos notificaron de la resolución, o sea que tenemos una. Una satisfacción importante porque logramos que casi 10.000 docentes jubilados, bueno, ahora van a tener un adelanto、eh, y por lo tanto en cierto grado y medida paliar un poco el deterioro de sus jubilaciones por la inflación. Muy bien. ¿La respuesta oficial la esperaban、eh, o, o también interpretan que es un gesto de, digamos, los primeros pasos que está dando un nuevo gabinete en este sentido? n o s o t r o s tuvimos la reunión antes del, del resultado de las elecciones. La, la disposición de Moroni en ese momento fue muy favorable porque entendieron los argumentos, dijeron que eran correctos y compartían. Este, por、Bien. lo tanto, entendemos que, que, que tiene que ver con la razonabilidad de la cuestión y en todo caso nosotros valoramos la buena disposición del ministro de resolver rápidamente porque el otro tema es que esto se tiene que cobrar en diciembre, o sea que había que tomar una decisión rápida y en ese sentido estuvo, este, estuvo muy bien el Ministerio de Trabajo, eso sí lo que queremos este, destacar, digamos, se vio Se comprendió, se acordó con el reclamo y se dio una rápida respuesta. Bien,、eh, cuando refería al nuevo gabinete, en realidad me estaba refiriendo más vale al, al área de políticas universitarias, donde bueno, está nuestro conocido Oscar Alpa, que fue rector de nuestra universidad acá de La Pampa. En ese sentido, ¿cómo están las relaciones? ¿Cuáles han sido los primeros contactos? ¿Qué, qué se puede decir de, de esa nueva.? de ese nuevo vínculo. Tuvimos, tuvimos una primera reunión de las que corresponde casi, uno diría, por p r o t o c o l o digamos, de presentación. Nosotros le expresamos nuestro saludo, el deseo, lógicamente, de una buena gestión y el pliego de temas que estamos en cuestión, donde lo central, obviamente, siempre pasa por lo salarial. En ese sentido, le adelantamos al nuevo secretario Política Universitaria que. La sorpresa del, del, del aumento de la inflación del último mes de octubre, que ahora se repite con el índice de, de este, perdón, de septiembre, que se repite con el índice de octubre,、sí. bueno, hace que la cláusula de revisión que está pautada para diciembre en nuestra paritaria adquiere una jerarquía mucho mayor. Esto es, vamos a tener que discutir porcentajes adicionales de incremento porque ese cambio en la tendencia altera las predicciones con las cuales se firmaron los acuerdos paritarios. Así que、eh, quedamos en una próxima reunión que suponemos nosotros que va a ser en los próximos días. La semana que viene tenemos un Congreso Nacional de la Federación donde vamos a discutir este,、eh, la, la situación salarial y la situación presupuestaria de las universidades. Nosotros le planteamos al nuevo secretario político universitario el tema salarial y el tema presupuesto universidades. porque lo presentado en el proyecto 2022 es claramente insuficiente y planteamos que eso tiene que ser corregido. En eso también hubo buena disposición y se adelantó que iba a ser corregido en aumento, por supuesto, d el presupuesto para las universidades nacionales. Eso deberíamos chequearlo ahora en los próximos días que se va a iniciar el tratamiento en el Congreso. Pero bueno, tenemos pendiente una segunda reunión donde vamos a explayarnos sobre distintos temas. Adelantamos que lo que vamos a solicitar es, Una, la, la convocatoria, la paritaria en diciembre para definir con tiempo los incrementos adicionales que entendemos correspondería para que se empiecen a cobrar en enero, más allá de lo que ya está acordado, que son incrementos de acá a febrero del año que viene. ¿no? Pero el tema era en diciembre. Hay una cláusula de revisión donde íbamos a chequear la evolución de la inflación y los acuerdos pactados hasta ahora. Lamentablemente. La inflación de septiembre y octubre、eh, cam eh, cambió la tendencia, digamos. En vez de descender, que era la hipótesis planteada en la discusión salarial, pasó a aumentar nuevamente. Así que eso entendemos que tiene que ser evaluado. Claro, si no quedan,、eh, incluso con el aumento, quedan desfasados con, con lo que aumenta la inflación. Exacto, ya estábamos, o sea, nosotros, como siempre en todas las negociaciones salariales, que es un tironeo. Nosotros teníamos en la proyección inflacionaria anterior un final más o menos aceptable, incluso con una revisión en febrero. Nuestra paritaria termina en febrero, ¿no? con un 47%. Ahí uno podía decir las hipótesis, porque todos estamos hablando de posibles tendencias. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de un acuerdo que se firmó hace meses. Bueno, en la última cláusula de revisión, si había desajustes, se acomodaban ahí. sobre la base de cumplir con la pauta de que los salarios tienen que quedar un poco por arriba de la inflación.、Uh -huh. Bien, una la cláusula de revisión en diciembre es una cláusula intermedia para ver cómo evolucionan las cosas.、Uh -huh. En la discusión original, la hipótesis era, y el gobierno se sustentaba en eso, perdón en, en, el, en el, la expresión sería, pero en el regateo de la negociación, diciendo estamos con una inflación a la baja. Y vamos a terminar en menos del 45 a diciembre. Bueno, eso no fue así. Claro,、Bien. Porque en septiembre y octubre, del 2 y pico, pasó al 3 y pico, y este mes está pasado en el 3 y 5. O sea, eso es lo que hay que ajustar ahora en diciembre. Luis, ¿y cómo ve venir el, el año que viene en cuanto a lo académico o a lo funcional después de, de, la, de lo que parece una salida de la pandemia? Vamos a ver. Y hay que volver a la presencialidad lo antes posible. Entendemos que para el año que viene debería ser plena en todas las universidades, si no pasa nada que altere los planes ¿no? sanitarios. Pero la proyección en ese sentido es positiva.、Eh, incluso, en realidad, no se avanzó más en este cuatrimestre en la presencialidad, porque en el caso nuestro específico de las universidades, hay una particularidad que es la existencia de una proporción muy importante de estudiantes de otras regiones que no viven en la zona donde está la universidad. Entonces, a mitad de cuatrimestre, quizás sanitariamente ya podríamos volver, pero a los estudiantes que se volvieron a sus hogares, que no alquilaron、eh, abruptamente volver a la presencialidad, p o d í a significar dejarlos afuera de los estudios.、Uh -huh. Entonces, en general, la, todas las universidades resolvieron terminar este cuatrimestre en forma virtual, avanzar con todo lo que se puedan, trabajos prácticos, incluso de, de materias que dejaron pendientes trabajos prácticos, este, para cerrar esos cursados en forma presencial ahora y ir a la perspectiva del año que viene presencialidad plena. Nosotros siempre dijimos, la virtualidad se tiene que ir con la pandemia. Es un error o una exageración esas formulaciones que, que, que tienen que ser un poco más cuidadosas, Cuando se dice la virtualidad llegó para quedarse. Sí, o en todo caso、bien. explicar qué quiere decir eso, ¿no? Porque dicho en, así. O esto... explicar qué quiere decir eso. Desde el sentido común uno diría, bueno, una, una conferencia, una clase teórica pura, quizás yo ahora pueda decir, en vez de hacerlos venir a los estudiantes, si voy a hablar dos horas solo y nadie va a hablar e intercambiar, la puedo hacer virtualmente. Ahora, enseñar no es así. Enseñar es. interactuar con los estudiantes y con la realidad, no s o l o entre el docente y el estudiante, sino con la realidad. Y eso vale tanto para un ingeniero como para un sociólogo o un antropólogo. Y eso s o l o se puede hacer con presencialidad. O sea, la virtualidad fue una emergencia que la, la, lo hicimos para tratar de minimizar los daños de una tragedia que fue la pandemia. Se va la pandemia, se va a la virtualidad y después desde ya. Siempre en la enseñanza, todas las innovaciones tecnológicas o los adelantos se incorporan, eso no está en discusión.、Uh -huh. Luis,、eh, lo, lo cambio un poquito de tema、eh, y entiendo si no quiere meterse mucho, pero nos interesan las lecturas electorales,、eh, en ocasiones más las que provienen de los organismos que representan a trabajadores y organizaciones que de los propios dirigentes políticos. Así que lo consulto sobre los resultados de la elección. ¿Qué, qué mirada tiene, qué análisis hace? Mire, uno podría decir,、eh, el, el, cambiemos la oposición,、eh, no arrasó. n o、eh, El gobierno nacional perdió, pero eh, eh, morigeraron esa pérdida con una mejora, particularmente en provincia de Buenos Aires. ¿no? Eso podría ser la lectura de los datos. La importancia política, y esto sí es opinión, es la oposición o cambiemos. lo que trae como propuesta y programa es reforma laboral, ajuste, subordinación al FMI, o sea, el volver atrás con políticas que hicieron mucho daño en la Argentina, que fue, sinteticémoslo en esto del de macrismo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es importante que, eh, eh, digamos, se haya puesto una suerte de contención a eso que está avanzando. Y、Bien. la preocupación es que eso, No avance, porque son políticas muy negativas. Los errores que esté cometiendo el gobierno, las insuficiencias en resolver los problemas del pueblo o de las mayorías sociales, bueno, juega a favor de ese crecimiento, de eso negativo, y lo que impone es la necesidad de un cambio de rumbo en el gobierno nacional. Eso es lo que entiendo que es también un mensaje de las elecciones. Una parte importante de la población está enojada, se sintió decepcionada, Eh, o considera insuficiente lo que está haciendo el gobierno, y eso el gobierno tiene que tomar nota y corregir. Y si eso se hace, uno podría decir, en, re, se reencaminan las cosas. Vuelvo a decir, la polarización está puesta en una oposición hoy que lo que promete es esencialmente más ajuste sobre las mayorías sociales. Para los sindicalizados, uno que diría, el, el emblem, lo emblemático es la reforma laboral. ¿no? Eh, mañana va a haber una manifestación que en realidad va a sintetizar ese no, el no a esos proyectos de volver atrás.、Eh, y, y la exigencia para que no es correcto hablar de triunfo, porque en realidad perdió el gobierno las elecciones, lo que tiene que llevar es a recapacitar, tomar nota de esa realidad y corregir. Bien, ¿y qué mirada tiene, sobre todo desde las universidades, si es que、eh, está ese contacto? Porque estamos acostumbrados a ver esto de que los jóvenes o las jóvenes、eh, se están volcando muy a la ultraderecha. Yo no sé si, es, si están así y también interpreto que es un fenómeno, sobre todo porteño. Pero, ¿qué, ¿qué mirada hay de este crecimiento, tanto de la ultraderecha como de la izquierda en su frente, en, en el país? Mire, lo de la ultraderecha no hay que subestimarlo. Eso yo sería cauto. Es cierto que no es una cuestión generalizada, es cierto que puede ser un fenómeno de reacción este,、eh, muy temporaria, digamos, en particular refiriéndonos a fenómenos como lo de Milley, ¿no? uh -huh. que es casi grotesco, este, pero yo no lo subestimaría. Eh, por eso es muy importante que se ajusten todas las políticas para que por un lado se desenmascare eso y por otro lado se dé solución a los problemas. Cuando no se da solución a los problemas, se,、eh, empieza a cundir la desesperanza y eso alimenta el, el crecimiento de algún tipo de expresiones como esta naturaleza. Por lo tanto, eh, eh, lo de la, la llamada ultraderecha, yo diría, no hay que subestimarlo. Segundo, es muy desagradable, muy grotesco, muy negativo y eso hay que desenmascararlo.、Eh, lo, lo del crecimiento de la izquierda es positivo, en términos que expresa una posición justamente de rechazo a todos estos proyectos,、eh, que, era, que es lo que justamente desde los medios económicos concentrados o los medios de opinión, ¿no? los llamados medios de, de masivos de, de, de opinión, que en realidad son empresas monopólicas de la información,、uh -huh. bueno, a, a hay una ofensiva muy grande para respaldar la vuelta atrás, ¿no? Digo, hace unos días se hablaba del de e retorno ya d en e el 2023, incluso algunos se aventuraron a predecir cambios con más anticipación. Sí, sí, sí. Bueno, eso ese es un tema delicado. Lo fundamental es que Hay que resolver los problemas del país y de las mayorías sociales. Y en este sentido, un dilema para el gobierno va a ser lo que muchos que van a ir mañana a la Plaza de Mayo van a plantear. No ceder ante las presiones del FMI, la deuda es con el pueblo y por lo tanto se tiene que privilegiar eso. Y después, los acreedores internacionales que esperen en la fila a lo último. La urgencia es resolver los dramas porque está claro que es una deuda. en gran medida fraudulenta. Nosotros como Federación, por ejemplo, decimos que tiene que investigarse y todo lo que es fraudulento o usurario tiene que suspenderse el pago y se pagará lo que corresponde. Bueno, eso todavía no está hecho y eso es un tema que va a estar, va a estar tensionando los próximos días o los próximos meses. Luis Tijornea, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. El secretario general de la CONADU histórica, primero hablando sobre la noticia de estas horas, que es un beneficio para jubilados y jubiladas de la docencia universitaria, y después profundizando sobre el país que viene.